Bueno, se va a desarrollar a partir de las 13 horas de 13 a 16 en Plaza San Martín con una feriaza por la salud socioambiental porque entendemos que eh, todo, todo consumo es político y que tenemos que abarcar toda la cadena de producción por lo tanto vamos a estar ahí con feriantes que van a venir desde diferentes puntos del país y se va a dar el intercambio de alimentos sanos, seguros y soberanos Eh, la idea es congregarnos para las 17 salir a marchar, pasar por Plaza Pringles, pasar por la Bolsa de Comercio y llegar hasta el Monumento a la Bandera, donde se va, se va a desarrollar el festival eh, también por la salud socioambiental eh, y donde tuvimos la, la, el sí grato de Rubén Patagonia y algunos artistas de la región. Eh, también remarcar que esto se da en el marco del Congreso Internacional de Salud Socioambiental y eh, que se va a estar dando 5, 6 y 7 de junio bueno, y, y en parte vamos a estar apoyando también esta iniciativa que también es como atracción eh, humana, atracción sangre como suelen ser estas, estas movidas